On the fractured screen The dreadful bones crawled Upon the grump of bay. There's a policeman with an eye sword That has seen his head is on the pole. He grunts as he fills his cry By the feeling of knees. He press the tommy the tomry maze print fingerprints are prints and stains 1998 show That's The situation so tragedy Grand Alpha slick with soap cliffhangers with no hope The water Gallery The planet Gallery There's a murderer at the matinee, there are a dead man in the aisles. The patrons and the actors turn. To to and if the show is through. Simon looks with the cues of the and rash smells. Like last in 1998 show. A taught song. no one ever sings. I've done before his With comedy divine, the bulging eyes like of puppets and Hola, hola, hola, hola. Va, siéntese, siéntese o no se me siente. Me cago en la ley, siéntese. Bueno, eh, bienvenidos, bienvenidos, Toda la gente que te está sintiendo ahora mismo, que son las 22 y 7 minutos de la noche de este jueves, 14 de marzo. Buenas noches a todos los que te han sintiendo. Radio la Radio de Buenas noches a todos los que te están sintiendo. Anedonia. Buenas noches a todos los que te sintiendo anedonia a través de la nuestra página web www.radiobuca.org eh, que ya la manera de sentirnos a través del internet pero también también si te es en ubú alrededores eh, si te es en algunos barrios de ubú si te es en algunos alrededores de ubú si te es en algunos pueblinos de fuera del consejo de ubú Podéis estar sintiendo anedonia, podéis estar sintiendo radio Google en directo a través de la nuestra frecuencia modulada del 107.3. Y nada más, voy a concretar todavía más, ¿eh? Si te has metidos en un coche ahora mismo, ¿eh? Podéis tener la radio del coche puesta en el 107.3 de la frecuencia modulada y estar sintiendo anedonia. que quede claro a todos un saludo un saludo muy especial esta noche antes que se me olvide porque luego si no igual me, eh, me echan a los perros un saludo muy grande para pa el collar de cetono de domingo de ramos todos los jueves a las 8 de la de la tarde otro saludo igual de gordo para el colega según Del programa, somos electa del programa Fat Club Radio Show todos los lunes a las 9 de la noche. ¿Qué tal en los dos aquí? Hasta ahí cinco minutos, ¿eh? por eso no me acuerdo, que si no, igual se me pasaba. Pero bueno, también aquí, cago la más, saludo y tal, de joder, pues sí, voy a tener que saludar. Y muy especialmente esta noche, tengo que acordarme de toda la gente que está en el 107.3 de la frecuencia modulada, porque claro. Eh, Tiene razón, decía mi colega selecta, decía me cago en la madre, saludos a toda la gente que está en internet, pero no saludes a la gente del 107.3, el mogollón de peña que te siente del 107.3. Oye, pues la verdad que es he prestado saber que mucha gente, pero ahí, yo saludo a los del internet porque sé que están. No por, otra, ...no por otra cosa... ...sé que están aquí en todos los pegollos... ...pero siempre, siempre me acuerdo de decir eso... De, ...y también hay gente que no se cuenta allí... ...que está sintiendo este programa... ...a través del 107.3... ...de la frecuencia modulada... ...hoy por la mañana... ¿Eh? de la que de la que yo para la calle eso de las de las ocho a la mañana tal el escaparate de un de un kiosco vi ¿eh? una cosa que me llamó la atención ¿eh? porque más que nada porque es poco ¿eh? es poco eh, lo que vi eh, fue una serie de peluches pequeñinos ¿eh? y, pues digo ya un kiosco un sitio de estos de de revistas, de, de, de chucherías y tal, pero bueno, que a veces tienen pues otras cosas, bueno en este caso peluches, pero bueno, pequeñinos, ¿eh? tampoco vais a pedir que tenga un peluche gigante, joder, y, y a buscar, uh, si lo queréis, a una tienda de juguetes, de pero no a un kiosco, que un kiosco pues, está para pa otras cosas. ¿eh? Bueno, pues la cuestión es que en el que se había una serie de peluches Y dice, uy, meca, mira, serpientes en peluche Qué guapas son las serpientes en peluche De verdad, hay un bicho que años ahora ya lo hay más Pero años no se representaba en peluche Lo típico ya era representar en peluche, bueno, por supuesto, osos ¿eh? Que el oso de peluche, yo, yo creo que, el, que la especie animal más representada en ese, en ese material ¿eh? Con ese formato también se también se representa de siempre y se siguen representando bastante pues perros perrinos ¿eh? hay muchos perros de, de peluche que más cosas son típicas de, de abeles de, de abeles de peluche pues hombre también por supuesto los monos los monos de peluche son también un un producto bastante ¿eh? bastante estándar bastante bastante generalizado de unos años a esta parte la verdad Eh, que va siendo cada vez más fácil topar eh, las especies más variadas fechas en peluche en unos casos además eh, bueno pues como digamos caricaturizadas no, eh, no es la palabra a lo mejor eh, digamos más fantasiosas en el sentido de que no llegue la representación exacta del animal eh, sino en una representación de lo que podría ser un ya como cuando haces un una foto haces un dibujo eh, que el dibujo puede representar el león por ejemplo eh, pero más en forma de Eso del es dibujo más suavizado, más como queréis llamarlo Bueno, pues eh, la verdad que últimamente llegué más fácil de un tiempo a esta parte Topar bichos de toda triba de, de peluche ¿eh? Eh, eh, Tanto realistas como, como así más caricaturizados o como queréis llamarlo Llegué ¿eh? cada vez más fácil topar, topar cualquier tipo de bicho, cualquier especie Y Nasina, eh, la, la serpiente, ¿eh? sigue siendo un, un bicho poco, poco representado en los en los peluches, ¿eh? Ailes, ailes. oye Quiero ver si. Ah, bien, voy a subir el respaldo. Nada, la historia de siempre, que no sé quién hay en la radio que vaya todos los, todos los respaldos mientras las elmanes yo llego y sueves aquí y tal, respaldo bajado. No sé, misterios, eh. Misterios que.. Misterios que circulen por esta radio. Pero bueno, que ya hay una tradición, eh. Llevo llevo así. ¿Cuántos? Llevo ya casi seis años o casi siete, ¿cuántos o no? No, casi seis, casi seis Casi seis años haciendo en el don y pasanme lo mismo todos los, todos los shows. Bueno, está guapo, está guapo Yo soy muy amante de las tradiciones y tal y el día que... La semana que venga para acá y no te han bajado todos los respaldos yo creo que esa semana notaré que me, que me falta de algo ¿eh? no, no voy a estar yo bien y no voy a hacer yo el programa curioso Bueno, que estaba diciendo vos lo de que lo de que le, la serpiente, la sierpe, la culebra, no lle un, una especie muy muy representada en el en el mundo del, del peluche, ¿eh? Hay les, hay les y hay tiempo que lle posible al encontrar serpientes, incluso bueno, pues serpientes eh, realistas y serpientes también es de esas que digo yo que caricaturizáis, y eh, fácil encontrarles. Pero yo creo que hay todavía una, una especie animal ¿m? que estaba también en ese escaparate, por eso toda esta parrafada que estoy soltando que está todavía ¿eh? menos representada, menos representada en este ¿eh? en este en este ámbito, en este formato. ¿Sabéis cuál es? Bueno, pues es el dragón. ¿M? El dragón es ¿eh? eh, una especie que en el peluche, pues no está muy no está muy muy representada. Por eso, en cuanto lo vi, llamóme la atención. Yo tengo en mi casa un, un, un dragón de peluche. ¿eh? Un dragón de peluche, grandón. Pero Indasina, voy a ir a. En cuanto es que pueda, voy a ir a, al, al que ese a hacerme con ese dragonín de. Dragonín de peluche. Eh, porque yo ¿m? soy un gran amante de los dragones. ¿eh? A mí cuando me preguntas cuál es el animal preferido. Pues hombre, depende de que me lo preguntes. si es alguien con quien tengo confiado, no tengo confianza... no digo el dragón, porque entonces dirás madre de Dios, pero qué, qué animal, no qué fantasía o qué mito. Yo suelo decir la vaca. Pero eh, aparte de la vaca, el mi otro bichu preferido, pues y, y efectivamente el, el dragón. Y bueno, pues últimamente vinieron a vivir dos dragones nuevos para pa la mi casa. Porque digamos que la mi casa hay un, un avellugo de dragones. ...a poca gente y gusten los dragones... ...o, o, o no ni gusten toda clase de dragones... ...a mí gustan toda clase de dragones... ...entonces bueno, pues ya digamos que tengo la casa abierta... ...a cualquier dragón que quiera venir a, a vivir ahí... ...entonces tengo varios varios dragones viviendo conmigo... ...tengo pues, ya vos comentaba, ese, ese dragón de, de peluche... ¿eh? ...que yo un dragón grande... ...que en este caso no un empates... ...porque hay muchas variedades de, de dragón... ¿eh? igual que hay variedades de otras especies pues raza X, raza tal yo que sé, pues sobre todo los perros, lo ves claramente las razas de perro, pero incluso yo que sé, en otros bichos, los pites tal la, la pita rosa, está eh, la pita pinta tal ta la quica eh, y cada una tiene las dos características eh, extremas de los demás, lo mismo pasa con los, con, los, con los perros cada raza pues tiene unas características extremas de los demás bueno, pues los dragones igual entre los dragones hay, hay muchas especies diferentes ¿Mm? entonces yo tengo en casa un, un dragón de, de peluche por ejemplo que lleve verde no te empates ¿eh? echa fuego por la boca y tiene unas señales pequeñines tengo también un, un dragón hecho de Eh, de fierro de, de Forcia ¿eh? una estatua de, de Forcia muy guapa eh, que lleve que ye también, ye también verde, no tiene empates digamos que estos dos responden a la a la variedad a la variedad cuálebre ¿eh? a la variedad, variedad autóctona de Asturias, pero luego también tengo dragones de, de otros muchos de otros muchos materiales y factures tengo, tengo un dragonín de plástico ¿eh? Pues, oye pues en fin cada uno lleva lo que lleva es muy pequeñín y de, y de plástico ya os digo tengo otro beso que llamen de resina resina de no sé de qué porque bueno resinas debe haber muchas no pero bueno digamos que tú vas a una tienda y pides una cosa de resina una figura de resina y dante, tal pues tengo un, uno de resina este ya tiene cuatro patas y tal ¿Mm? tengo otro de otro de madera otro de madera que, que además eh, Está en forma tan rollado alrededor de un, de un quemador de incienso ¿eh? que nunca quemé son en él, pero bueno, el dragón está ahí. Tengo otro de peltre, peltre y un metal así, debe ser algo parecido al, al plomo. Así, y pues ese, ese tiene, tiene patas alantre, tiene, tiene snales también. Tengo otro de madera eh, colgando de volando, volando por la volando habitación. ¿eh? volando está colgado un, con un filo del del techo y bueno pues luego tengo muchos muchos pintados y ah bueno tengo otro tengo otro muy guapo que, que lleve de papel maché ¿m? perdona y corto un momento buenas noches fabiku ¿eh? que se me metió al El colara aquí al, al, al chat, ¿eh? últimamente, eh, faltes mucho. ¿eh? Psst, voy a enfadarme. <risa> no, todo lo contrario. Gracias por venir. Bueno, que seguimos con los dragones. Luego, eso tengo muchos dragones pintados. Tengo, bueno, que gustan a mí los dragones, hombre. A mí los dragones. Ya os digo, hay muchas variedades. ¿eh? Que luego yo Porque los dragones, ¿eh? los dragones son un. Yo creo que son un bicho muy. Una especie muy. Muy desconocida. Eh, por la gente yo que sé, pues muchas veces variedades, las distintas variedades de, de dragón no les asocian entre sí por ejemplo, pasa mucho en Asturias eh, bueno, en Asturias eh, y me imagino que en otros sitios igual, pero bueno, en Asturias con el cuélebre que el cuélebre, bueno, pues hay mucha gente que dice, eh, yo soy un culebre no soy un dragón, digo ya, bueno ¿y viene, a ser esa? También viene a ser lo mismo ya como dices, eso soy un caniche no soy un perro Bueno pues oye joder y, y un caniche y un perro ¿no? bueno pues pues en esto en esto pasa igual y yo que sé pues está el cuélebre en Asturias, está el coca en Galicia, está el sugar en en, en, en, en Lesbos en Congáes y hay muchos más y muchos más hay dragones buenos, hay dragones malos ¿m? porque eh, originariamente vosotros que pensáis, que el dragón ...y era bueno o, o que el dragón ya era malo ¿eh? porque bueno la verdad que eh, de mano aunque sea solo por los por los cuentos infantiles y tal tenemos todos en la cabeza lo de lo del dragón como como un bicho malo como un ser malvado no más o menos es lo que aprendemos de pequeñinos pero luego por embargo fíjense en esculturas es orientales ¿eh? Y, y ocurre todo lo contrario que, que el dragón eh, ye un, ye, o yera o, ye, o, ye, o, ye, o, ye, o bueno no yero porque sigue siendo un, un símbolo positivo de, de buen augurio bueno, para representar lo bueno de, de la sociedad pues representarlo con dragones bueno de la sociedad de la naturaleza me refiero del mundo, del universo representarlo con dragones yo siempre mantuve una teoría que bueno que supongo que tiene que tiene bastante bastantes pisos de, de, de, de realidad ¿no? que está bastante razonada y que ya que el, el, el dragón posiblemente fuera en, en todas las culturas del mundo posiblemente fuera un, un elemento sagrado no me, no sé por qué motivo supongo como motivo puede ser por porque a una eh, los, la totalidad de los elementos Yo qué sé, pues el dragón tiene un símbolo de, de de agua porque hay una serpiente, los reptiles son símbolos de agua, simboliza el agua. Y es símbolo de tierra, porque supone que vive en, en cueves, ¿eh? y eso fue los símbolos de tierra porque viven dentro de la, de la tierra. Y es símbolo de aire también, porque el dragón en principio tiene la, la capacidad de esnalar. Eh, no se me ocurre ahora ningún tipo de dragón. que no tenga la, la capacidad de esnalar, pues me que la tienen todos y también por supuesto un símbolo de fuego, porque escupe el fuego por la boca, respira fuego, es saliendo y de y de fuego, entonces igual y por ese motivo por el que por el que bueno pues tiene, pienso yo que pudo tener ese, ese significado positivo sagrado en, en, en muchas culturas de la de la antigüedad Eh, mira, ahora por ejemplo estoy pensando el símbolo de la medicina allí es una culebra. Pilláisme, no me preguntáis por qué el símbolo de la medicina Allí es una culebra, porque no tengo ni puñetera de por qué ye. pero bueno, yo llevo una yo una, una culebra, una culebra, una serpiente, pues a lo mejor va por ahí la cosa, pues esos bichinos pues y en ese momento pues pues símbolos de bienes o, o qué sé yo, ¿Mm? La cosa y es que Como tantas otras cosas que lleguen en la antigüedad, cuando llegó el cristianismo, no sé por qué empeñóse en, en quitarles, en identificarles con lo, con lo maligno. A lo mejor ya era una manera de, de, de querer acabar con la competencia. ¿no? Pues a lo mejor ya era eso. Igual llegaron los cristianos, por, por ejemplo, aquí, a Asturias. Y a lo mejor los que vivían aquí en Asturias, la gente que vivía aquí en Asturias aquella, pues veía. ...tenía un mito... ...un mito parecido al cuélebre... ...o el cuélebre mismo... ...con un significado positivo... ¿eh? ...porque ahora mismo tú mires... ...toles, liendes... ...o no, los cuentos que te puedan contar... ...en los pueblos de... Eh, ...referidos a, a los cuélebres... ...y son siempre negativos... ...que comen que si comen niños... ...que si... ...que si comen gente... ...que si... ...bueno, son malos... ¿no es? ...son un bicho malo... ...que na nadie quiere tener un cuélebre cerca... ¿eh? Pero bueno, lo mejor resulta que aquella gente sí tenía sí tenía eh, bien considerado ese bicho por, Bueno, Ahí hay por ahí Y una pena que ya tenga marchado el, el collacio de, de. el collacio de, de, de, de Domingo de Ramos, ¿eh? que sabe mucho de historia. Aunque bueno, esto que voy a contar en realidad no lleva historia. Entra más en la leyenda que la historia. Eh, la primera mención que se tiene, o la mención más antigua eh, de lo que de lo que llamamos Asturias, si no me equivoco, iba, iba en una obra que se llamaba una obra que no se sabe si es cierta o si es mentira, que se llamaba la obra marítima eh, de Rufo Festo Avieno, que si no me equivoco, y era y era un, un romano, que hacía referencia a otra obra mucho más antigua que aquella. escrita por un supuesto mercader de, de Masalia, ¿eh? la actual Marsella, no que mencionaba, bueno, pues la, la, la zona que, que anguaño yé la cornisa cantábrica. Y decía que aquí vivía un pueblo, ¿eh? que que eran los ociosos, y que tenían como emblema a la serpiente. La serpiente yé era el, el símbolo so con lo cual, si la serpiente yé era el símbolo de un pueblo, bueno, pues pensaremos que igual y Que tenían un cierto apego a, a las serpientes, ¿no? Que no les veían como, como daque negativo, como que malvado. Ve, veríanles como daque bueno para... Oye, para... Joder, para tenerles por emblema, ¿no? ¿Mm? Pues supongo que les verían como bien y les bien. Que, hombre, también ya es verdad, ¿eh? que yo que sé pues por ejemplo los Estados Unidos tienen como emblema a la de la pescadora y ya casi nunca hay un porque les les mataron a casi todos pero bueno oye en principio ¿eh? en principio pues pues sí pues, vale ¿Mm? bueno lo que tenemos joder pues eso que a lo mejor yo llevo un signo positivo y bien el cristianismo y identificó la con el con lo negativo y es verdad que por ejemplo una, una obra cristiana por antonomasia, los evangelios no, no los evangelios no, esto ya estoy en el Nuevo Testamento pero no lleva evangelio en el Apocalipsis identificase al al diablo, a Satanás a lo que para pa, pa los cristianos y el mal ¿no? absoluto, identificaselo con un dragón entonces el dragón de, dentro del cristianismo dentro de la cultura cristiana está identificado con el con mal ¿eh? y el dragón y malo ¿eh? para los cristianos nosotros ahora mismo que somos a ver no digo cristianos o mayor de creyente pero cristianos de cultura pues la nuestra en la no, no, esa cultura el dragón y un bicho malo cosa que ya os digo que no pasa, no pasa en Oriente, los dragones chinos suelen, suelen traer buenos, buenos augurios y yo que sé, pues utilicenlos para explicar muchas cosas buenas de la naturaleza, pues que si el sol, la luna, las estrellas, porque existe, por qué existe? Pues, un dragón los come, o porque un dragón les vomita, historias de esas, ¿no? entendésles más o menos? que si no les entendéis no pasa nada ¿eh? que queréis entenderles yo, yo estoy... a ver yo vengo aquí nada más a despotricar no vengo para pa explicar nada además tenéis siempre en cuenta una cosa que yo como buen aprendiz de mucho y como buen maestro de nada que soy pues todo lo que yo veo aquí ponelo ponerlo en cuarentena porque ¿eh? yo saber saber lo que sé de saber no sé de, no sé de ningún tema ¿eh? no sé mucho sé de muchos sé de muchas cosas muy poco pero no sé mucho de ninguna básicamente ¿eh? y, y como de lo demás de los de los dragones <tose> que la verdad, eh, hay que decirlo eh, nunca nun pensaba yo en la afición esta, en adicción esta que tengo a los a los dragones, eh. Bueno, pensarlo alguna vez, pero pero pues, encima es más de un tiempo esta parte, eh, que, que coincido todos los días con una gente, y claro, funcionaron a ver que todo el puto día dragones y hablando y de dragones y queriendo hacer dragones y eh, Bueno, hay una senda con la que fue Manuel Heredia, si por ejemplo un día que nos pusimos a hacer entre todos un, un mural usando, en, en cuenta de usar pinturas, usábamos fuelles, fuelles secas de diferentes árboles y con ellas teníamos que. intentar construir pues una figura, un mural, un dibujo ¿eh? y no sabemos qué hacer y yo sugerirle el dragón y entonces hay que quedarme con la historia esa y luego la verdad que, que sí claro fichándome en el tema pues siempre pues, me pongo a dibujar dragones o cuando hay que hacer una manualidad o lo que sea, a mí pues también me hacen un dragón, por ejemplo con esta misma gente eh, hay unas hay un, hermanas o dos tuvimos que que hacer un animal usando papel maché y bueno pues hubo gente que que hizo un corocho hubo otros que hicieron cochos hubo que hizo un pingüino qué sé yo pues muchas cosas y qué hice yo pues la verdad un dragón Eh, oye, bueno, me va, veamos que es y tal. Digo ya, pero y que, ¿qué voy a hacer? No sé. A mí préstame esto de, de los, de los dragones y, y la verdad que quedamos un dragón muy guapo, ¿eh? Quedamos un dragón muy guapo que de hecho, pues ahora ya vive con los demás allí en, allí en casa, y entretenido. Está con los, está con los otros, ¿eh? Un dragón eh, rojo y negro. Luego también, y curioso también me, me presta a hacerlos a mí. ¿eh? Okay. Mira en, en iba de decir en arcilla de modelar, pero bueno tengo muchos fechos en esa otra pasta por modelar que lleva más química y menos natural, una cosa que lleva blanca y que seca el aire y tal, bueno pero en fin Bueno, que la cuestión es que fuego muchos, fuego muchos en esa manera. Pero feo, esos feo los para regalar. Curiosamente no tengo yo ninguno en ningún en casa que, que tenga, que tenga fecho yo, esos es que fuego yo en, que modelo yo y qué tal, esos es, de momento regalo los todos, tendré que hacer uno, uno un papín también, digo yo, ¿no? Porque va oye, ya, ya puestos, fuego por los demás, Es muy fácil en un papel con todos los que tengo, con todos los que tengo en casa, pues oye, que menos, ¿no? Porque aparte de todos esos que vos dije, en pintados en pinturas, ¿cuántos tendré? Tengo 1, 2, 3, 4, me parece, por lo menos pintados. cuatro pintados, ¿y cuántos son los que tengo en, en diferentes materiales en figuras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Y este que voy a comprar en el kiosco, y ya pues de 9. Joder, voy a ir a la casa de dragones. Bueno, pero en fin, hay una cosa que me prestan a mí los, los dragones, préstame de toda la vida, ¿eh? de toda la vida. Eh, yo no sabría, costaría decir cuál, ye, cuál, cuál fue el momento en el que, en el que yo conocí al, al, al primer dragón. ¿Mm? O empecé yo a tener relación con los dragones. Yo, mira, por ejemplo, ya de, de muy niño siempre me prestó mucho lo de la. ...la mitología asturiana y tal... Eh, ...claro, a, a un nivel de niño... ¿no? ...a mí prestábame los personajes... ...y gustaba de mucho dibujarlos... ...y, y conocerlos... Yo era yo muy asturianista de Nenín... ¿eh? ...ahora soy... ...pero ya no soy solo asturianista... ...digamos que soy asturianista porque vivo aquí... ¿eh? ...si viviera en, en Cáceres... ...sería cacerecista... ...seguramente... Quiero decir que gustan mucho las tradiciones y, y las historias y leyendas, entonces gustan menos de aquí, seguramente porque vivo aquí, sencillamente son los que tengo más cerca, ¿Eh? y si viviera en otro sitio, pues gustarían menos de ese sitio porque serían las que tendría más cerca también. creo yo, eh, creo yo, no sé, habré que hacer el, el experimento de, de llevar un motorcito y borrarme la memoria a ver si, si eh, fácil afición de allí o lo mejor que sea, mándame para la para la Patagonia, ¿eh? Mándame por la Patagonia con la memoria en blanco Y, y, y desarrollo una afición tremenda Por las tradiciones asturianas Y toda la gente diría Madre de Dios pero que ¿Por qué desarrolla este hombre tanta afición Por tradiciones de un sitio que está tan yoñe? Y yo diría, no tengo una puta idea Pero no, no creo Si viviera en la Patagonia Seguramente desarrollaría afición Por las tradiciones patagónicas No, no por, las, por las tradiciones asturianas Bueno, pues Eso, eh, que, que yo de niño, digamos, que ya me gustaba mucho todo, todo lo que tenía que ver con, con la mitología ¿eh? asturiana. Y, y de entre todas esas cosas, todavía poco descubrí algún dibujín que tenía fecho de niño. ¿eh? Gustaba mucho dibujar. Y siempre solía dibujar un cuélebre. Y solía dibujar un cuélebre más en, en alguna... en algún punto importante, ¿eh? como una figura importante de la, de la composición, o sea que ya me se ve que ya me, que ya me gustaba, Pero bueno, ya así más más en serio más en serio. Yo creo que la primer la primera vez que, que tuve yo relación así con los dragones fue cuando leí un libro. No sé qué edad tendría cuando leí ese libro, yo qué sé pues Diez años no los podía tener, qué sé yo, por ahí. Eh, cuando llegué un libro, no, bueno, era una una trilogía, ¿eh? las crónicas de la Dragonlance, ¿eh? que no sé por qué no la traduccionan no entera, y se diría las Crónicas de la Lanza del Dragón, pero bueno, eh, no, nunca hicieron, nunca hicieron traducirlo en teoría... y prefirieron dejar, prefirieron dejarlo en, en Dragonlance que, que decir la Lanza del Dragón, que hubiera sido lo, lo propio, pero bueno. y el, el primer libro de la de la trilogía esta eh, llamábase eh, El retorno de los dragones, precisamente y estaba guapo, estaba guapo, me salían sin, si no mal recuerdo, eh, cuatro especies de, de dragones, cuatro especies de dragones, dos de los cuales irían malvaes, eh, eh, atendían siempre a a propósitos malvaos Y, y otros dos que lleven, que lleven buenos y que viven con la bondad, con los buenos, y eran unos libros de estos de lo que se conocía en aquel momento, no sé si se llamando así, narrativa fantástica, ¿eh? fantasía épica, tal, tipo al a señor de los anillos, ¿eh?, pasa que el señor de los anillos no salen dragones, en el Hobbit sí, sale un dragón, sale ahí es mago, ¿eh?, Eh, pero bueno, no más que ye también bastante chungo <risa> oye, bueno responde a lo de también a, a otro a otro lugar común de los dragones que llegue que guarden tesoros ¿eh? o el cuélebre por ejemplo siempre se dice que en ¿eh? la variedad yocal ¿eh? dice que el cuélebre guarda tesoros está siempre guardando tesoros en este caso una novela esta de Tolkien en el Hobbit eh, Smaug también, también, está, también está guardando tesoros Bueno, pues, eh, lo que os contaba, que, que bueno, ahora que lo pienso, no sé si llegué antes el Hobbit que estos. Bueno, igual, acuérdome, acuérdome de estos. Eh, pues estos, eh, que os digo, había como cuatro especies. Una y era eh, el dragón encarnado, ¿eh? Que el otro día todavía me decían, los dragones son verdes. Eh, vamos a ver, dragones hay muchos, ¿eh? Hay muchos y hay de muchas clases y hay de muchas variedades, ¿eh? Y, y, joder, pues hay los de muchos colores también. En este, en este, en este sitio, que os digo, en en esta novela, en el retorno de los dragones, salen dragones encarnados, salen dragones negros, ¿sale? salen dragones dorados y salen dragones plateados. ¿sale? Eh, los que hieren malos, mala gente, ¿eh? Lleren los dragones encarnados Y los dragones negros Aunque bueno, lleren mala gente Pero quede claro que lleren mala gente Así en estándar en ¿eh? Y los que lleren buenos Lleren los plateados y los dorados Pero digo en estándar porque a mí me pasa mucho No me acuerdo ahora de esa de esa novela Acuerdo así muy pera en Riva ¿eh? Estoy pensando en volver a Lela Pero bueno, de momento Tengo así muy pena en Riva y, y no sabría no sabría deciros Que, que yo lo que estaba, que se me fue la pinza. Ah, eso, que aunque los malos no siempre son los malos y los buenos no siempre son los buenos, para mí, para mí, para mí percepción, digamos. ...dizfóbico en el chat... ...rojos y negros los malos... ...que casualidad... <risa> ...ya que sí... ¿eh? Anda, ya, ...ya que no salían otros... ...que llenen... ...rojos y amarillos... ...un tiempo y era los buenos... ¿no? <risa> ...que sé yo... ¿Eh? ...pero sí, sí... ...verdad... ...rojos y negros los, los malos... ...rojos no, coño... ...encarnao... <risa> ...encarnao... ...o coño... Erau, ...que rojo y otro... ...otro color en Asturias... ...y de si sí, no sé si, oh, si hay... ...si hay dragones... <risa> ...pero sí, sí... ...llenen esos los malos... ...para mí pasa mucho... ¿eh? ...no sé si os pasa a los demás... ¿no? un xenofóbico por ejemplo tú que estás aquí interactuando con con programas si te pasará a ti también que yo muchas veces leo libros los que para mí el supuesto malo y el que me resulta simpático o veo películas sobre todo pasaba mucho con películas yankees así que claro lógico ¿no? porque el que sale como enemigo de, de ellos del sumo de pizza pues a lo mejor como a mi los de ellos el capitalismo besti bestial que tienen allí no me presta pues yo simpatizo con el, el otro lado y es muy típico además en, en películas en películas americanas si os dais cuenta y es muy muy típico eh, que, que el mal sea un terrorista anarquista ¿Eh? Sí, sí, y una cosa curiosa ¿eh? lo, Que los malos tengan un, un discurso anarquista Yo que sé, mira el, Bueno, hay que reconocer que muchas veces eh, Digo esto de Joder, pues a mí los que mejor me caen son los malos y tal Pero bueno, que lo digo un poquillo también Como reconocido de oh, Joder, malo y muy malo, pero oye Ninda eh, es que yo Los buenos son un poco ñoños y tal Pero hay una que Hay una película que vi ahí Hay poco En la que dije yo, madre de Dios, por aquí, en serio, los que realmente aprecio son los malos, para mí son los buenos. Esta, de ¿cómo se llama? Eh, la segunda parte de, de la del Caballero Oscuro de Batman, ¿eh? Eh, el retorno del Caballero Oscuro, eso, eso y así nadie como se titula Madre, ¿Vale? yo estaba viéndola, joder, y decía yo, pero si a mí los que me. Ya según empecé a verla, digo yo, a mí los que me cambian son estos que pues son los malos. y joder y hay un momento en el que el malo suelta un discurso que digo yo joder chapo, vaya guay vaya bueno que ya el malo la puta verdad joder y es que no sé si tenéis oportunidad veis ve la película esa y miráis y a ver qué os parece a vosotros si si si los malos no son buenos yo creo que sí estoy un poco como lo de los dragones y el cristianismo claro si es cristiano igual dragón es malo pero si si a ti los los valores estos de del catolicismo no del cristianismo porque otra cosa ¿eh? no te gustan mucho igual para ti los dragones sí sí que son sí que son buenos eh mira esto recuerda mucho al, al ...al compañero El, el maniego que, ...que esta noche nunca, nunca en el chat... ...no sé si estará... ...sintiéndolo por ahí... Eh, ...que lo siento mucho... Eh, ...que siempre... ...dice, mira, la, la conclusión de... ...más o menos, bien decir que la conclusión... ...que él saca de... ...de la saga de Star Wars... ...yo creo que realmente mola... ...y es, es el ya oscuro... <ríe> ...que yo también, ¿verdad, eh?... ...no sé, yo veo Star Wars... Y joder, lo, lo, lo que mola realmente es el revés, su tenebroso de la fuerza. Hostia, no sé, yo pienso así. ¿eh? A mí, préstame, préstame así de, de esa manera. En fin. <risa> que pela, hay hasta quien dice que parece Siberia para calentarse algunos paraos ha pedido fuego al obispao, para calentar alguien va a quemar Sigue sintiendo Radio Cuca, sigue sintiendo la radio libre de Ubiu. La radio libre más veterana de las radios libres asturianes. La radio libre más veterana de las radios libres españoles. ...del S.O.P. ya no sé... ya es mucho de ...pero bueno... ...sí que es verdad... Que este, ...que este año 2013... ...estamos cumpliendo 30 añinos... ...estamos de 30 aniversario... ...joder que... ...que, que bien a la cuca ya... ...y bueno pues... ...la intención... ¿eh? ...ya la intención... Eh, y que y él ha la de hacer muchos, muchas cosas, muchos eventos para pa celebrar este aniversario. Eh. Y tú, que, que bueno, dirás saliendo, cago en la marca. Aquí, oye, somos los que somos y hacemos lo que podemos. Y un evento muy, muy guapo que se planteó la de iniciativa de, de, del colega Selecta del Fight Club Radio Show. Ya sabéis, lunes a las nueve de la noche, eh, una iniciativa, por un evento muy muy guapo y es la de ya vos iremos ya os informando, ya la de organizar un concierto, o sería diría el, el concierto grande, porque yo creo que eh, imposible, muy difícil para la radio traer a nadie más importante, un concierto de los Potato, estos que sonaban ahora mismo. Todavía no sabemos eh, para cuándo ser día, ni ni dónde, ni, ni nada, pero bueno, seguiremos informando. Esto ya más que nada para ponernos los dientes hiergos, especialmente a los que sois un poco viejos como yo eh, y que vivisteis la, la época en la que Potato eran los más grandes, que siguen siendo muy grandes, eh, porque ellos siguen tocando, siguen, siguen grabando cosas y tal, y son enormes. Pero joder, aquellos tiempos del rula del, del para calentar y joder, chaval. Estamos teniendo una conversación aquí, aquí en el chat, ¿eh? El, el, el camarada fóbico y yo. Está también por ahí Fuku, pero Fuku no me dice nada, está, está requechado, conectados al, al chat. Pero, pero tal, que haya como un, como un afogado, que haya como un afogado, no un des, des nada. Buenas noches, Fuku, joder, eh. que, que, que presta a saber que tengo oyentes sintientes fieles. Esta, ...en esta conversación estamos hablando de, de los mis problemas informáticos... ...que ya os conté, no sé si la semana pasada o la otra, la anterior... ...porque ya, no la de Dios, ¿eh? que tengo tengo tengo un, un problemilla con el ordenador... ...que no me furrula. Y por determinadas por cosas, como que el hecho de que furrula en otro sitio... pero no me furrula en casa... Que meta otro ordenador en casa y sí furrole perfectamente, con lo que, bueno, pues. Pues, pues, pues voy, voy, voy desechando, pues, los problemas, ¿eh? Decían el fóbico, el problema tal en una instalación eléctrica. No, tío, no puede ser, porque llevo otro, enchufo a ver si furro y el otro furro, y este no, y este llevo a la otra casa y en otra casa lo bien, pero la mía no. Entonces yo pienso que ya lo que pasa, ya que estoy haciendo hoy un programa que, que fala de, de las tradiciones, ¿eh?, eh... Vamos a decir que posiblemente lo que pasa el problema ya es que tengo de algún tipo de, de maldición o de agüellamiento. ¿eh? ¿Eh? ¿Sí? sí, sí, sí. A ver, vosotros conocéis un símbolo, ¿eh? Eh, iba a decir muy asturiano, pero ya mentira. ¿eh? Porque hay un símbolo universalmente, universalmente, yo creo, no sé si universalmente, pero en buena parte del mundo conocido y empleado en el mismo en el mismo sentido. Que ya lo que aquí por lo menos llamamos la cigua. la ciega o puñeterín ese puño ese puño que normalmente aquí representase tallado en azabache yo ya lo vi en madera ya lo vi fechando algún tipo de metal pero bueno que hay un puño en el que el deu el dedo pulgar el moñín pues salpe el medio de los otros cuatro dedos salpente cómo se llama Eh, el moñín, el que y el pulgar, furaboyos que y el, el, el coño joder, el furaboyos y el que y el índice El, el corazón llámase eh, el padre de tos, el anular el padrín y el, y el coño, y el maní que ye el moñín, decía yo el moñín para el pulgar, no, el pulgar y eh, mata, no mata piullos. por aboy, voy por aboyos moñín padrín padre de todos vale coño, eso pues el, el matapillos Joder, pues eso y que yo fui un negro que no bueno negro cuando se representan a azabache, en el que en el que el de un matapillos está eh, saliendo pero el, el padrín y el padre de todos eso bueno pues suponse suponse que si símbolo de una protección contra contra el contra el mal de contra el mal de guayo y, y suponse que la so manera de furrolar esto si te digo la verdad no sé dónde lo no sé dónde lo sentí no sé si si también sabiduría popular oye o sea sabiduría popular general oye más particular de, de un círculo más cercano mío eh, sentí decir que que la soma manera la furgura yere, cuando te ven eh, el, el agüellamiento llega a parar a la cigua la cigua y como si fuera un, un escudo y el, lo que ocurre entonces es que la cigua desaparece ¿eh? la cigua normalmente la más de la gente la ¿eh? pues en forma de colgante de colgante, ¿eh? de colgante. Y entonces normalmente todos los colgantes tienen para poder colgarlo, para poder colgarlo del collar, tienen un engarce. ¿eh? Bueno, pues por la base del engarce, suponen que la cigua rompe, desaparece. Y todavía el otro día, ¿eh? jugando con, con los colgantes, con los colgadillos, porque un ciento de ellos, un ciento no, pues yo, unos cuentes, y digo yo, coño, por pues no una cuenta la cigua, pues una tal, la cigua tal. Y efectivamente la cigua no bueno, está, está nada más el engarce. ...entonces eso... ...siguiendo la sabiduría tradicional... ...sería que me echaron de algún tipo de, de agullamiento... ¿eh? ...de mal de huello... ...bueno pues eso cuadra perfectamente... ...con el fecho de que... ...pues de que se me estropease la caldera... Gasté ¿eh? un pastón en arreglala... ¿eh? ...me han gastado... ...pero bueno oye... ...me han muchos perros... ...si no se me hubiera jodido la caldera... ...nun gastado los perros... ...y jodí eso me el ordenador con eso... ...con una serie de fenómenos X... Que, que no hay quien los explique como el hecho de que funcione perfectamente en otro sitio pero no en en la, la mi casa ¿no? No sé. y que forrole en otros porque ya decíamos bueno pues ya la ya la instalación eléctrica pero no no ya la instalación eléctrica porque traigo otro ordenata y forrola perfectamente entonces la instalación eléctrica no puede ser lo que lo que no sé yo lo que no sé yo y no tengo muy claro y cómo afectará la la concentración de, de dragones a, a al, al rendimiento de un sistema informático porque claro a ver resulta que, que la habitación donde donde yo tengo el ordenador y la habitación de la casa donde más dragones viven Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete dragones ahí en esa habitación, claro. Claro que sí yo, que tú sabes si los dragones son incompatibles con, con los ordenadores. A lo mejor y eso, si está el ordenata en otra habitación de la casa, igual furrula bien. Por eso porque igual tienen algún tipo de, de incompatibilidad, no sé. No sé si es eso no sé si es eso probaré hombre no, miren, no están mirando para él tampoco normal a ver que se lleven los dragones tienen otras cosas que hacer que andar que andar mirando para pa los ordenadores digo yo Dime, dime Fóbico. Con tanto dragón no sepa qué repares la caldera. También tienes razón, podría mandar ellos a ellos que, que echar un, un aliento de fuego de esos de ellos y, y me caleciera el agua, eh, o incluso que me caleciera la casa respirando. Pero ellos son son bastante bajos esos dragones, ¿eh? en un bote en fuego. Mira, el único que está botando fuego así de continuo, y y el de peluche, y el verde de peluche. Pues de que tiene ahí un, un trapo de fuego saliendo y de saliendo de la, de la boca. Los demás nada, eh. No, no. <risa> Preguntábame al, al rollo de esto de el que no funciona, de Fóbico. y los periféricos, pues mira. Bueno, a ver, no conozco muy bien el concepto de periférico, pero creo que ya todo lo que se, todo lo que se enchufa, ¿no? Pues esa es la última, la última posibilidad que me han hecho. Que, ¿Que sabes qué, qué periférico en concreto? Pues que se haya cosa del teclado. No sé si puede ser verdad. ¿eh? Puede ser que el teclado funcione mal y, y mande órdenes de De, de qué sé yo, de, de apagarse de furrolar mal a, a la ordenata, pero bueno, esa ya es la posibilidad. De fecho voy a ver si mañana pruebo con otro con otro teclado. Que qué sé yo, a lo mejor una, una cosa de ese puede ser, porque, porque ya no, otra explicación no hay. Hombre, qué sé yo, pues puede ser un, un caso, un caso de, de algún tipo de ente sobrenatural. Que decidiera que, que el ordenador de sí no tiene derecho a formular en, en a mi casa. Puede pasar, a ver, porque mm, las cosas tradicionales eh, también van evolucionando con los tiempos. Eh, antiguamente, eh, antaño, eh, pues los fantasmas, las manifestaciones paranormales, pues tenían mucho más que ver, pues eso, con, con el fuego del llar... ¿eh? aparecían los fantasmas esos hombres que formaba el fuego con los viesques, por pues la gente andaba andaba mucho por entre los viesques, por entre los árboles y demás y era y era normal que ¿eh? que tuvieran asociadas a eso pero ya hay un tiempo ¿eh? pues empezaron a salir fantasmas también por la por la tele ¿eh? por la televisión claro ¿no antes cómo iban a salir por la televisión si no había televisión pues ya un tiempo ya salían los fantasmas por la televisión O cuando empezó a haber sintes eh, magnéticas, pues empezaron a, a existir esas cosas de psicofonías. Antes, como digo, había psicofonías, sino no había, en no había que grabarles. Bueno, pues a lo mejor también ya normal que haya que haya algún tipo de de fantasma de, de fenómeno X que afecte a los a los equipos informáticos, porque ya lo ya lo que tenemos ahora y con lo que y con lo que ¿no? Bueno, pues oye. Eh, pásame normal vale ¿eh? no me parecería no me parecería nada extraño que yo aquí veisme de de, de siempre en cuando de algunas semanas con un eh, digamos con un acento científico ¿eh? que tampoco ye tal ya sabéis cuál es la, la opinión que tengo de, de la ciencia la ciencia no ye más con una manera de hacer las cosas ¿eh? digo siempre una manera de hacer las cosas que que supone que ye la manera más abierta ¿eh? abierta en el sentido de que esto ye como lo de a ver Yo no sé mucho de, de estas cosas de programación, de informática y tal, pero debe ser más o menos la diferencia entre el software libre y el otro. Pues la ciencia sería el equivalente al software libre ¿eh? y las y, y demás, demás formas con, de conocimiento pues se dirían el equivalente al software cerrado, al ¿eh? software con licencias. En el sentido de que la ciencia, supongo que cuando haces algo, cuando según algún método científico, su todo hasta el más mínimo detalle. porque tú lo que quieres y es que cualquier otro pueda volver a hacer el, el mismo experimento ¿eh? y eso ya es, allí la, la, es allí la ciencia y es sencillamente un, un método, una forma de hacer las cosas ¿eh? que no quiere decir que sea mejor ni peor que otras, ¿eh? sencillamente y es científica y las otras no son científicas pero pueden ser igual de buenas yo que sé, la sabiduría tradicional no es científica Y hasta el momento en que hay algún científico y da por, por hacer pruebas siguiendo ese método científico... ¿eh? ...pues no es científica, pero no es menos verdad. Por eso, ¿no? No sé si me, si me explico. ¿eh? Entonces yo acepto perfectamente ¿eh? el hecho de, de tener un fenómeno X en el ordenata. ¿eh? Alguien que sea excesivamente científica, porque es los que yo digamos que me gusta... O sea, que acepto la ciencia y acepto lo que no es ciencia. Pero hay los que son tan cientifistas que solo aceptan las verdades científicas, ¿eh? Y no aceptan las verdades pues, evidentes, por ejemplo. Pues a lo mejor emperrarse en decir, no, tiene que haber una explicación. Pues, bueno, pues sí, seguramente la, la haya, ¿eh? Pero bueno, yo, ¿para qué voy a comerme la, la cabeza y buscarla? Y si a lo mejor sencillamente diciendo eso, que yo, un fenómeno X que tiene el, el ordenador ya abondo. Mira, yo, por ejemplo, eh, eh, una vez vi, vi, un, vi una fantasma, ¿eh? Una, yo iba en un sitio en el que yo trabajaba, eh, yo trabajaba en un tercer piso, eh, Cuando entrabes abajo en el edificio, pues tenéis que abrir la puerta, calcar un, una clave en un, en un tecladín allí para pa desactivar la, la alarma y entonces subías, ¿no? Y cuando calcabes es una pipi pi pi pi pip, pi, pi", eso ya era que estabais que calcando en el teclado. Bueno, pues yo de la que iba subiendo, ¿no? viniendo por el fondo de un pasillo, pues vi la figura de una, de una mocina. ¿eh? Y no me acuerdo si saludé o no, o no saludé Pero bueno, el caso oye que Bueno, pues venía, yo seguí para arriba y tal Y llamó la atención Digo yo, qué raro, esa mocina Supuestamente de iba, iba para abajo pero, pero no se prende la luz De la escalera ¿m? No se siente lo, lo de tocar el teclado y tal Y bueno, pues Posiblemente fuera, fuera una, Posiblemente fuera un efecto óptico ¿m? Un cientifista diría yo, Un efecto óptico Pero bueno, yo prefiero decir que vi una fantasma. ¿Eh? ¿Cuál es la diferencia en realidad? Ninguna. <risa> lo que pasa que, bueno, pues una una vez dices lo de una manera y otra vez dices lo de otra. A mí me gusta sí. más esa, porque hay otro criterio, ¿eh? que no es solamente el, el criterio de, de la ciencia, de la verdad científica. Eh, existe también el criterio de la belleza. Y yo creo que es más bello, más famoso decir que vi una fantasma, que no decir que sufrí un Un, un, un efecto óptico, una alucinación óptica, bueno, pues oye, cada llega un y cada dos una piragua. <risa> A ver, o por ejemplo, yo también suelo decir que, que conmigo vive un trasgo... en casa, que puede ser también el, el causante de estos problemas del ordenador. Que ya es raro porque él lo que suele hacer eh, es las cosas, ...cambiármelas de sitio, ¿Mm? pero normalmente nunca. Ni llevó nada, ni me estopió nada. Puede ser que te ha enfadado por alguna, por alguna cuestión, eso ya no sé. Pero bueno, yo creo incluso que alguna vez medio lo vi, lo vi así de, pero nada más de eh, nunca lo vi directamente. Llenanín, muy pequeñín, de color gris, tiene la piel así como como la de un elefante, unos huellos muy pequeñinos Una cara inexpresiva, lo poco que vi, ¿eh? Que bueno, menuda descripción te fue haciendo para lo, pa lo poco que vi, pero bueno, oye, que. que eh? horror <risa> <risa> tienes la casa, la casa la gente, dragones, el transgu, hay mucho que no lo veo, el transgu, ¿eh? ya os digo, no creo que tenga que ver con lo del ordenata. <risa> el transgu también podría explicarlo científicamente, ¿eh? Podría decir, no, qué que ni que rostro es lo que tengo, oye, Por un yao. Eh, problemas de memoria, ¿eh? cambio yo las cosas de este sitio y no me acuerdo o no me, no me y por otro lado el, el, el efecto óptico este de, de de ver algo sin que sin que en realidad te ahí ¿eh? pues puede puede ser guapamente cualquiera de de, les, de les dos cosas eh <ríe> <Aunque> de, pero está <ríe> bien eso de, de que dice el fuego rostro es la y dice el pistolero maníaco que que acaba de entrar al Al chat, y yo le doy con la idea a lo detrás, pues puede ser, puede ser, oye, <ríe> qué sé yo. <ríe> Mira, esto fue me recordar ahora otra cosa. Eh, ¿Sentisteis hablar de, de lo de los visitantes de dormitorio? Bueno, pues. Si estáis un poquillín metidos, eh, o si por presta, yo que sé, sentir programas tipo de estos de que si el espacio en blanco, que si el milenio tres, que si tal, pues de ese vez en cuando falan de eso de los visitantes de dormitorio. Que ya que se supone que vienen te extraterrestres a, a visitar cuando, cuando estás en cama, ¿eh? Ven a visitarte y a hacerte cosas malas y tú estás tieso y tal. Bueno, pues para eso, por ejemplo, hay, hay también la explicación científica. Hay un efecto que no me acuerdo ahora si se llama eh, las alucinaciones hipnopónicas o no Uno ye, quiere decir en antes del sueño y otro después del sueño. Que lo que se caracteriza ahí porque ya estás eh, dormido. Entonces, digamos que el, el todo cuerpo, sobre todo, está dormido. Y, y no puedes moverte no te, no te esté que estás como, como paralizado ¿eh? y bueno pues ya estás digamos que soñando ¿eh? pero todavía no estás en el sueño del tonto entonces bueno medio que sueñas que ves algo no te puedes mover y tal y, y, y tiene la característica sí, de que siempre llega algo terrorífico motivo no sé por qué llega yeah. ¿Eh? esa sería la, la explicación científica la otra explicación ya la de que vienen extraterrestres a, a entrar en casa de la gente y tal. bueno pues llamó mucho la atención y eh, unos cuantos años cuando leí una leyenda tradicional asturiana en la que se narraba una visita de dormitorio ¿qué ocurre? que ahí no se llamaba extraterrestre al, al ser que aparecía llamábaselo el trasu Apareció y un trasgo en el dormitorio y tal, pero que ya era una historia de. O sea, talmente como, pues, ya era uno que dice: vinieron los de Sirio o Andrómeda o la de mi puta madre a visitar a, a la cama. Pues este, exactamente idéntico, pero, pero que ya era un trasgo ¿no? Por eso os digo yo lo de que las tradiciones se van cambiando. Entonces, ¿por qué una fantasma hoy en día, eh? la, el mismo fantasma, lo mejor y un día, y un de estos. ¿Qué? ¿Que antes rompió los ruedas del carro? Pues ahora lo mismo que fallé estropeando el ordenador. ¿Qué sé yo? Puede ser guapamente, ¿no? Una. con su not... Y es que vale la pena sentir a Taylor Turden. Casi más que a mí, ¿eh? Por eso cuando sale, normalmente subo fondo. Y bueno, más que, más que sentir a Taylor -tuden, también presta sentir a, a Potato. Que ya hemos dicho el otro día que hay una sugerencia por ahí. Ya hemos dicho el otro día, no, pues son 16 y unos minutos. que hay una sugerencia por ahí pero guapa para que los potatos vengan a tocar al 30 aniversario de, de Radio Cuca, pero ¿qué coño se si acaso? Mientras tanto sentirlos aquí en Aradonia. En fiesta sacales de tu sangre por dinero Tu libertad porque vendiste estado de bienestar Egoístas arrasan Obvienes son escasos como para tanta gente La excusa de del que nada le falta Sálvese quien pueda hasta que pisa Nadie salta, todo se compra y vende el beneficio Lo importante Economía de mercado, Jesús Estaba yo acordándome ahora de una cocina que la semana pasada en ese programa que dediqué al naranco, eh, no conté y que la verdad que pega mucho para pa contarla para contarla para contarla hoy, para contarla esta esta noche. Porque llega una historia en la que el naranco, ¿eh? esa esa sierra fabulosa que, que tenemos Junto Bieu, Eh, que, por cierto, hoy eh, pues según, según entraba por aquí, eh, estaba, el, estaba el, collacio, el collacio selecta del FAT Club, yo os conté, y decía, oye, chaval, sentí la, la semana pasada y cago en la mar, no sé qué. Resulta que a mí pasamos lo mismo. Yo también lo de lo de Valdecuevas que es el sitio que os contaba yo, de los de caraberes de, de vaca y el... el El, el maniquí vestido vino una cabaña y salí por partes y no sé qué y tal, exactamente la misma historia que, que contaste tú. Y mira, precisamente préstame, porque este mismo lunes ¿eh? el el collacio de, de Anábasis, ¿eh? los, madre de Dios, va a matarme, los miércoles, ay Dios, bueno sí, creo que llega los miércoles a las 7, a pero bueno, igual estoy metiendo la pata, creo que no. Y que joder sentirlo siempre hasta ahora en diferido. Bueno, pero yo igual el, el collazo de la nave y si dice, oye, tú ves sintiendo un programa tuyo eh, que que habéis ahí de todo tu león en el maní, o el trovador, tal, y con esa historia que contasteis del de ATT que te mandaban a trabajar pero que no te daban motas de seguridad, eso pasó a mí también, o sea, que ofrecieron ese mismo trabajo y tal. Que joder, presta, da huevos, eh. Cosas que yo cuento aquí que, que pasaron a, a, a Machete y joder, como mola, ¿no? Tengo una. Perdón, yo, yo he contado la historia hasta de lo fantástico relacionado con el naranjo, pero ya que Tengo ahora mismo una conversación muy interesante en el chat. Eh. Arranquela yo. A ver, está en el chat está, está el, el sintiente de Fukuoka. ¿eh? Que el sintiente de Fukuoka sé yo, que, sé yo que sabe de estas cosas. Entonces preguntaba yo. Digo, Fuku, ¿sabes a cómo tal saco de compost de Cogersa? ¿Eh? Y responde el Fuku. Y eran 1.000 kilos 25 euros. ¿Eh? Y, y dice también el fóbico, ¿y dónde se pilla eso? ¿Venden menos cantidad? A ver, ya que yo enteréme, hoy tuve eh, de, de visita en Cogersa, que no, no, Fuku, que llegué ahora de Fuku en el chat, se venden en Cogersa, en Avilés. Eh, véndense sacos, véndense por sacos, no sé de qué cantidad, en la cooperativa en Xixón, dijéronmelo hoy en, en, en Cogersa. ya no me lo voy a encogerse, que se vende allí por eso te, te preguntaba por si alguna vez tuvieras tuvieres ir tuvieres para la cooperativa y sabías a cuánto a cuánto taben, porque igual tengo falta de, de pillar algunos igual con lo que yo, fuego con un ye abundo para pa las necesidades que tenemos que tenemos ahora mismo, entonces bueno preguntábate por eso, pero bueno, no pasa nada, ya me lo contarás si no me lo cuentes para chat, Bueno, pues lo que lo que yo quería contar, la historia hasta que yo quería contar y que la semana pasada cuando salí de aquí dije yo hostia, no no no no lo conté, estuve hablando de naranjo, pero pero nunca no conté no conté esta, esta historia, una historia muy guapa que además tiene mucho que ver con este con esta afición a la literatura fantástica que, que tengo y que tenía. que tenía y que sigo teniendo. Ahora, la verdad que sigo siendo aficionadísimo a todo lo que tiene que ver con, con el mundo de fantasía, con esos mundos en los que la, la naturaleza adquiere proporciones descomunales y, y los esfuerzos es en la naturaleza también, incluso se personifiquen y tal. Bueno, eh, yo de pequeño, de pequeño ya, ya era muy aficionado a, a todo esto, y cuando yo tenía, pues ya os digo, no sé... 12 años, 13, qué sé yo Empezó a empezó a llevarse mucho todo, todo ese tema ¿m? Que años después se puso muy de moda Y no se sigue estando De los, de los juegos de rol ¿m? Lo que pasa es que de aquella Y eran, eran diferentes Yo jugaba el rol jugaba el rol y, y lo que ocurre es que de aquella ya era un poco diferente en el sentido que a mí De hecho de gustarme el rol ¿m? La gente con la que yo con la que yo jugaba pues siguió, siguió con la afición siguió con la afición al rol pero yo de Xela, de Xela en el momento en que se echaba más tiempo en, en preparar una partida que en ¿eh? eh, lo que yo llamaba el juego de rol o lo que en aqu de aquella el, llamábamos jugar al rol y, y lo que yo creo que sigue siendo al fin y al cabo ya lo mismo de, de, de que cuando ya éramos niños y jugábamos a ser vamos a jugar a que somos policías y ladrones o vamos a jugar a que somos indios y vaqueros esto viene igual al fin y al cabo, yo creo que llega una manera de poder jugar a ser sin que diera vergüenza a la gente mayor, ¿eh? que es la que seguía gustando bueno, pues lo, que, lo único que en el, rol, en el rol de aquellos tiempos, ahora yo creo que ya hay mucha variedad pero en aquel rol de aquellos tiempos, jugar a ser personajes de, de un mundo fantástico ¿eh? Entonces, acuérdome que jugábamos mucho al, al rol, ¿eh? un grupo que seríamos cuatro, y jugábamos pelaranco. ¿eh? Jugábamos pelaranco. En, en realidad, no lo hacíamos casi nada, sino que sencillamente, digamos, digamos, pelaranco y digamos, oh, inventando historias. ¿eh? Lo que veíamos, no, no era lo que veíamos, dábamos y un. Eh, dábamos un, un, un barniz fantástico, eh, fantástico inventábamos historias y yo me acuerdo cuál era la, la, la mi historia la mi historia era que yo era ¿eh? mirad que mirad que imaginación que argumento para un libro, para una peli que ya está muy pero digamos que la mi historia era que yo vivía en el valle Valle que ya lo vio. Vivía ahí y, y y lo que lo, la historia es que yo ya era el descendiente de De, de de de una casta de gobernantes ¿eh? mira iban ¿eh? a pues ellos que todo el corte de todos los gobiernos yo el descendiente de una casta de gobernantes bueno y que provenían de hace muchos mucho tiempo de un país que estaba más allá de las montañas... que que llenen infranqueables y tal las montañas infranqueables llenan el aranco y el y el sitio de, en el que en el que estaba en el que estaba ese, ese país fantástico del que supuestamente yo provenía y, y montaba todos mis historias alrededor de él, y era un, un prau que está al norte de Peña y ¿Mm? Un prau, porque, a ver, la historia de allí que eh, el norte, eso, la zona norte de Peña y lleva una zona que lleva toda de tocho. ¿Mm? Toda tocho, no hay alpenes árboles, árboles, eh, Eh, por supuesto en una hierba y, y no siendo non una hierba ni nobles, no siendo una pequeña parcela, bueno pequeña gran parcela eh, que es verde, totalmente verde eh. se ve que está sembrada de, de hierba y que está de meter ahí el ganado bueno pues yo por algún motivo ¿eh? ese pequeño valle que estaba al norte de Peña y en para pa mí era la, la tierra de los míos antepasados que un día tenía que ir a ¿Eh? a reclamar y a reconquistar y tal y joder, esas historias. Sencillamente os cuento esto porque bueno, pues tenía un poco que ver con el programa de la semana pasada sobre el naranco, y con el programa de esta semana, que es un poquillo sobre lo fantástico. Había más historias en el, el, el, el, el aranco, ¿eh? Hostia, oh, mogollón que, que nos montábamos de aquella. Mira, yo en, en sexto, séptimo y octavo de la, de la educación general básica, eh, eh, que resulta que, que, bueno, de aquella, lo normal ya que fuera el mismo profesor el, el que tenéis mientras todo el, todo el ciclo, ¿eh? Bueno, pues yo tuve uno... En, en ciencias naturales en octavo bueno no, en sexto no lo tuve, en sexto tuvo una moza que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, en séptimo y octavo tuvo un paisano eh, que que le que le que bueno que estaba como una puta verza y acuérdame que mandonos, entre otras cosas, en ciencias naturales, mandónos a a, a recoger piedras a recoger piedras, a hacer una especie de colección de, de minerales y tal y bueno, pues día pues digo nosotros que ya, éramos, que ya éramos niños pues ocurrió, se nos ir a buscar piedras al, al naranco ¿eh? igual no llame yo a un sitio la verdad que no, como nunca después más adelante me interesé por temas de hecho y de piedras pues tampoco sabía yo exactamente a dónde ir, pero bueno fuimos unos cuantos pelarán a recoger piedras y al cuarto me quedíamos montándonos una historia la ¿eh? que, que el profesor este y era un demonio malvado y la manera de, de expulsarlo de, o de apaciguarlo y era la de recoger unas piedras mágicas que había pelarán y bueno va, vaya, vaya movides. Na, muy bien se pasa el naranco El arango, bah, se puede hacer esto cago la mar. y bueno chavales eh, temo que voy a ir terminando ya Bueno, yo no sé Yo os digo si a partir de la semana que viene Bueno, nada, no, no os digo nada, qué coña. Si ha ido algo ya os lo contaré la semana que viene Bueno, no os lo cuento, qué coña nada Vaya misterioso que todo, eh No, nah, no creo que haya nada, ¿eh? No os hagáis ilusiones Bueno, gente, lo he dicho Que de... voy a terminar Por esta noche, ¿eh? una hora y veinte nada más bueno hombre poquillino poquillino pero oye ¿qué vamos a que vamos a hacer eh? que, que madrugo que madrugo bastante ya sabéis que estoy siempre justificándome no no tenía por qué suponse que este programa yo muy feo lo que quiero pero oye mentira tengo yo muchos precios los sintientes hombre de fecho por eso los saludo Y esta noche en la despedida voy a empezar a saludar por la gente del 107.3 de la frecuencia modulada. Estuvo echándome la bronca el, el camarada selecta, porque dice que siempre saludo a la gente de internet, que en un saludo a la gente que está sintiendo por el 107.3. Y el camarada tono también me estuvo diciendo un montón de gente que sentía este, este programa. ¿Qué hago la mar. Oye, un saludo muy grande para toda la gente que está sintiendo este programa por el 107.3 de la frecuencia modulada, de verdad, oye, que yo saludo a la gente de, del internet porque son los que están conectados y la gente que está, que está metido en el chat y tal, pero joder, que me presta el mismo gollón que se me sienta a través del 107.3 de la frecuencia modulada. Y sé yo que hay gente que está todos los hermanos ahí y contóme el, el, el collazo de Domingo de Ramos, con de mucha otra gente que yo no sabía que estaba ahí y que sí que están ahí. El camarada Según, por lo visto, también está ahí, te aventa ahí yo, no lo sabía que está sintiendo en el 107.3 de la frecuencia modulada, acá con la mar, un saludo joder. Pero no por eso voy a dejar de saludar también a la gente que tuvo sintiendo Antonia a través del www.radiocoop.org. Esta semana pues estamos aquí conectados ahora mismo, estamos aquí conectados cuatro. O sea que todo yo y los otros tres, eh, las otras tres personas que están, que metidas en el chat, el, el camarada Fobiku, el camarada Fuku y el camarada Maniego. Mis fieles, mis fieles sintientes, que como los vídeos tiempos están hablando pechados de, de, de esas cosas, están pasando de mí con la mierda, eh, a ver, vale, son cosas muy interesantes, mucho más interesantes que cualquiera que digo yo, porque están, están falando de la stevia y la de mi madre, y joder, hostia, mucho más interesante que cualquier cosa que yo diga. Otra semana ya he ido yo... ...ya un programín a la... ...a la stevia. Disphobicu, ...al global, aldea global, al, día global, al día global. Pues bien dicho, coño. Bueno, por último... ...un saludo para toda la gente que lo sienta de ferido... ¿Eh? Cualquier día que no sea el jueves 14 de marzo, yo diferido. Y eso lo, por supuesto, para la gente que lo descarga del archivo.org. Cuando al fin lo metan en el archivo.org, y sabéis perfectamente que llegue, ¿eh? que llegue lo que os deseo. Tres semanas para terminar. Que la semana que viene te seguís sintiendo nedonia. Y para eso hay una cosa muy necesaria. Que llegue, que en un bosco ya.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 Que siga el paso doble La cuerga Sin parar, encima de un petrusco que ha dado ya Demasiadas vueltas, demasiadas veces En el mismo sitio, y sobre el mismo aire Y ya, lo has comprobado A cada tropiezo le sigue un palo Nada, sirve para nada El príncipe nunca se convierte en rana Y una y otra vez, se pone en marcha La mismo manivela, que mueve el engranaje Y en estaciones, de lunes a viernes Domingo sin festivo, tiempo que te queda Para verlas venir,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 go no te cojan, the go te Get que the go cojan Eres un carijo pero sabes ya que a la vida das coberla Pero esto es lo que hay y eso es lo que pasa Si no quieres caldo toma siete tazas Si somos a una pisándote la chepa Arranfla, brinca, malveza Que siga el paso doble, la cuerda flamenca Y grita con ellos, viva las caenas, rompa ya